de libertades, de búsqueda incansable, de deseos ilimitados pero limitada en sí misma, imposible su totalidad, de totalidad mientras no afecte, de totalidad en sus límites, de separaciones y unidades, de progreso y desarrollo, del camino, de la buena aventura, de búsqueda, de equilibrio, de respeto de libertad de juicios, de libertad de pensamiento, de libertad de libertades, de libertad a respetar, de geopolítica, de economía, de finanzas, de búsqueda incansable, de deseos ilimitados pero limitada entre dos, imposible su totalidad, de totalidad mientras no afecte, de totalidad en sus límites, de búsqueda, de equilibrio, Ner respekt.